Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda, voy a dejarte el mundo para ti solita. Como al caballo blanco le solté la rienda, a ti también te suelto y te me vas a orir. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis propios ojos Que quisiste tanto, que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta se ha olvidado todo todo lo que se ha querido, como tú traes el alma con la rienda suelta, ya crees que el mundo es tuyo, y hasta me das tu olvido, y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo.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 Che ci siete tanto